Polissona FM L'entitat Taki Runa va presentar l'exposició interactiva Les nostres peis, on, a través de la fotografia, vol treballar el discurs excloient i xonòfob va treballar el discurs excloient i xonòfob de la societat. Ah. Patges de persones de la Xina, Colòmbia, Síria o el Pakistan conformen aquesta exposició, que podreu visitar fins dia 31 d'agost al Parc de les Estacions de Palma. Volados, Claudia Isasa, que forma part de Taki Runa, ens va deixar uns talls de veu on va palpar l'ambient que es va viure el dia de la inauguració d'aquesta mostra Les Nostres Peis. Hola, estamos con Sandra en esta exposición de nuestras pieles. Eh, Sandra, cuéntanos un poco qué te ha motivado Hola, venir. Hola Claudia, pues mira, llevo 22 años en la isla y la verdad que aparte de que me motivara venir a ver la exposición, pues sale mi hija, que sale guapísima, mi marido, guapísimos. Y no sé, eh, todo tipo de razas que tenemos aquí en Mallorca, en España, y me siento aparte identificada, eh, muy feliz y contenta pues de pertenecer a aquí a Mallorca porque tengo mis raíces en Colombia, pero he creado mis raíces aquí, que son mis hijas. Hola, estamos aquí con Carlos, él es de Ecuador, y nos va a contar un poco su experiencia y qué le ha parecido la exposición, y que nos hable un poquito de él. Mi nombre es carlos tengo 29 años soy de ecuador me encuentro en palma de mallorca y la exposición me parece muy interesante por toda la, la raza de, de latinos eh, africanos y toda la raza que nos encontramos aquí en este país y me parece muy interesante lo que estamos formando aquí todos juntos Per jo Mallorca significa el món en, en un lloc petit, no? perquè pots veure la diversitat de cultures que n'hi ha i, i és per jo meravellós poder trobar en un, en un lloc tan petit, eh, a diverses cultures, diverses persones, eh, muntanya, mar... És, dir, és per jo l'abundància no? en, en, una, en un, pet, un petit tros de, de, de terra i és veritat que bueno, per això és tot perquè bueno, he nascut aquí. Representa el Mediterrani, no? d'on tinc les meves les meus arrels, no? per part també paterna al Marroc i, i per part materna aquí a la illa. tinc tongui <'hi> para mí significa, bueno, eh, mi segunda casa y la verdad que ahora siento que ya no puedo vivir en otro sitio y estoy pensando echar mis raíces aquí en Mallorca. Un color, pues el color eh, del cielo cuando está azul porque tú sabes en todo el mundo es el mismo cielo ebarra eh, sempre mosta bel cielo il color del de, de cielo ninqué ofiu un solo saccio ossiò siu majorca mm s'hau hau -hmm. gèngdò de zìzhǔxìng nǐkěi xuǎnzé nǐ xǐhuān de shēnghuó majorca meida ero ro de sho wère amar a braya, a verano, atardeceres tardeceres cáridos, a libertad El horror ocupa una parte privilegiada de la memoria. Despierta los conocimientos ya olvidados. Me transporta en poco tiempo a las escenas de mi pueblo nadar chinta. La quebra de las nada adiantó. En guerra, todo el de tierra, puede Lo que me gusta más de Mallorca es que tiene mayor autonomía. Podemos elegir la forma de vida como queramos. Ocupado, relajado, con mucha vación, arranquero, a veces reverte. Cuando estamos cansados podemos abrazarnos con una montaña o tomar el sol en la playa sin pensar ni hacer nada. 马列卡总是给我一种阳光的味道可以嗅到大海沙滩夏日